Como por ejemplo, vamos a escuchar a Chapel Pool, vamos a escuchar a Leiotikan, a Sesatec o por ejemplo a la formación Koronchi. Y también os contaremos alguna sorpresita, y aquel día 12 de marzo de Uscal Música cumple el programa número 150 en Berriozar y Ratia. Y vamos a sortear dos lotes de CDs. Aparte de ello, repasaremos todo todo lo que ha dado shift sí, Euskal Música desde los inicios hasta el jueves 12 de marzo. Así que tú no te vayas, tú quédate con nosotros durante estos próximos 90 minutos en el 10.8 de la FM en Berdio Radio y a través de internet en euskipelaza.net. Porque durante el programa te vamos a comentar, te vamos a ir diciendo cómo puedes conseguir esos dos lotes de CDs que vamos a sortear el próximo jueves en el programa número 150 de Euskal Música. Dicho todo esto, vamos a comenzar el programa de hoy Lo vamos a hacer con Borja Antón, Lo vamos a hacer con Peyo Armendadiz Lo vamos a hacer con yulen y Dígolas Con Asier Iriondo Con Olat Salvador Con Aitor Valcarlos Y con Gorka Valcarlos Son los componentes de la formación Skyketan Que a los dos años del inicio de la banda Publicaron la maqueta Skyketan En el 2010 Su primera experiencia de estudio No obstante, la personalidad del grupo no se definió Completamente hasta que salió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 Un álbum que ya nos lo presentaron Por aquí, por Berriozar y Ratia, por el programa Euskal Música Uno de los componentes de la banda A través del hilo telefónico En el 2014, finales del 2014 Lo dicho, publican Este segundo, larga duración La formación Skyketan, el álbum Orecariak, lo que vamos a escuchar Los temas titulados Oresko, Landak y Odarraren Gañan con Skyketan, con un poquito de ska Con un poquito de marcha Comenzamos el programa de hoy de Euskal Música Música Gaia ga sentu Cásate, por ahí, sabor si usted para sentir tu ten, lika todo te, propaga da. Shutera toha, metropoli a de sinronizatua programatua dute garrasi bat ito da oiture aldaketat erudik ez dela eroriko ustekabezkate gardenak ditue jendea ere izate balizat konturatu arte begila kalea jarri vigilatu errit errisukatu ari maez bezagunizan ez zindarri telebista drogazale noiturak reproduzitzen ari eroiek hauren bizitzako txumi dezaten berezko letto a soltanto ti che tutta basta e costava e mai fu tuo incluidos dentro de lo que es el segundo trabajo discográfico para esta formación para Sky Ketan banda que ha tenido numerosas visitas y colaboraciones, entre otras Juancho Arakama, el cantante del grupo Glaucoma, que ha hecho una importante aportación en la canción Ore Kariak, Odey Beidia el actual bajista de Arcada Social y ex miembro de la banda Descontrol, ha estado presente en la canción Aoresco Glandak, logrando un resultado muy enérgico, como has podido comprobar El músico madrileño Tío Cambrales ha dado su toque a la canción Armierma Gorriá mediante un pegadizo rap. Por otra parte, cabe destacar la ayuda del versolari Beñat Castellumendi, en lo que a la composición de la canción Noraño se refiere, así como a la canción del disco anterior Mundu Berriba Ten Mapa, del décimo aniversario del colectivo donostiaco Piratac. En ellas se tratan y se trazan Los hilos entre las fronteras internas Y externas que viven dentro de nosotros Y la hacen acompañadas de fragmentos En italiano Pues ahí están las colaboraciones importantes Que te puedes encontrar en este segundo Larga duración para esta banda Para Sky Ketan Estamos eh, disfrutando de los temas Ores Colandak y Odararen Gagnak También mandar un saludito, como no A toda la gente que nos sintoniza A través de la página de Facebook Facebook.com barra cicaba Riozar y Gratiak. Sé que hay bastante gente que no puede escuchar el programa en directo y luego pues lo escucha a través del Facebook, a través del Facebook del programa. Por supuesto, también un saludo para todos ellos. Y nosotros que continuamos y nos vamos ahora con Emon, que ha sido desde un principio una coctelera musical, pero a la banda se le dio nombre y práctica en 2007 en la localidad Gipuzuana de Bergara. Suele ser habitual que en grupos de muchos componentes haya trasiego de músicos, pero los que siguen en la brecha Tienen que defender la estrategia y filosofía interna Y eso es lo que han hecho Eneko, Ekaich, Matin, Arich, Michael, Isusko, Aitor y Robert Con este nuevo trabajo discográfico El álbum se hace llamar SUA Y seguimos con temas divertidos Seguimos con temas alegres Seguimos con temas marchosos Con los temas gaueco and Cheslari Y Desira Duran Besada Dos de los temas incluidos en el nuevo larga duración De esta banda de Emon Música es lo nuevo para Emon. álbum de reciente publicación Sua. el álbum contiene nada más y nada menos que 13 temas bajo el sello van viga marcha juega y alegría te puedes encontrar como muestra un botón los temas ga hueco ánchez la esto que estamos escuchando el quinto corte del álbum de si du dan pesala Oye, que hemos comenzado marchosos el programa de hoy de Euskal Música en la sintonía de 100.8 de la FM En Berriozar y Ratia, en internet en euskiplaza.net Y por supuesto en Facebook, facebook.com para Euskal Música, Berriozar y Ratia Sky, ¿qué tal? Y ahora Emon ¿Y qué te parece si nos vamos ahora con el señor Íñigo Arrasate?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 Un tema Ska Punk en el que sorprenden Las trompetas, saxos y trombones Un tema con la constante hoy punk y una canción con un comienzo En forma de balada que se torna Punk al final y en 2013 Editaron un single con Pirata Athletic que ahora ha sido regrabado Con más intensidad y con más fuerza Y está incluido en este nuevo largadoración adoración para Iniguito Atrofi, chapas y Toki son chapelpunk Punk, eh, los mejores de los peores y lo que vamos a escuchar, los temas Entrañas y No Entiendo. Estoy colocado, has pasado a mi lado, he tosido pero ni has mirado. Esta es la mía, no espero en un rato, me digo a mí mismo, voy Sabéramos corriendo no quiero que creas que quiero voy despacito poquito a poquito te digo de todo menos lo que quiero te de desentrañas de tus entrañas a veces pienso que todo lo que siento lo siento todo por ti a veces pienso no entiendo lo que siento no siento nada por mí no siento nada por mí lo siento Son los que te puedes encontrar en este nuevo trabajo discográfico, sexto trabajo de estudio Para esta formación, para Chapel Punk El álbum Los Mejores de los Peores Esto que están sonando, el tema no entiendo anteriormente Escuchamos Entrañas Chapel Punk que comenzó su trayectoria musical hace unos años En el 2000 editaban su primer larga duración En el 2002 llegaría al bla, bla bla bla bla stop Chao En el 2004, Tonto el que lo lea En el 2009, Vaya Full En el 2012, Cren de la Cren Y ahora, en el 2014 A primeros de ese año Han editado lo que es este sexto trabajo de estudio Los mejores de los peores Bajo el sello discográfico Paca Oye, ¿y qué te parece Si cambiamos un poquito el estilo musical? La dejamos atrás el ska sky que tan la marcha de mon tendremos que entrar tendremos que entrar y la buena música de chapel punk para irnos con un poquito de corrón chico la banda sinfónica de bilbo pero antes de ir con ello comentarte que el próximo jueves 12 de marzo Euskal música celebra 150 programas y lo vamos a celebrar por todo alto si no escucha atentamente y El jueves 12 de marzo, programa especial Euskal Música. Cumplimos 150 programas en Berriozar y Ratia y lo celebramos con un programa especial de 6 a 9 de la tarde y con un sorteo de dos lotes de CDs. Música Para entrar en el sorteo solo tienes que ir a la página de Facebook... ...facebook.com barra Euskal Música Berriozari Ratia... ...y dar me gusta a la foto de los lotes de CDs... tienes de plazo hasta el lunes 9 de marzo. Recuerda, jueves 12 de marzo de 6 a 9 de la tarde... Programa especial Euskal Música, 150 programas, en Berriozar y Ratia, 100.8 FM y en euskiplaza.net. Pues ya lo sabes, programón especial El que tenemos el próximo jueves Nos vamos a alargar un poquito, lo queríamos Hacer hasta las 12 de la noche Pero bueno, los jefes no nos han dejado, así que Estaremos con vosotros, estaremos Con vosotras el próximo jueves, el próximo Fin de semana, de 6 a 9 De la tarde, con un auténtico especial 180 minutos Para ti, repasando todo Lo que ha da dado Si Euskal Música desde los comienzos Hasta ese jueves Y comentarte también, como has podido escuchar En la cuña, que vamos a sortear dos Dos lotes dos de CDs, gracias por supuesto a las casas discográficas que nos han enviado ese material. Lo que tienes que hacer es muy fácil entras en la página que tenemos en Facebook facebook.com barra euskalmusica berriozar irratia y le tienes que dar a me gusta a la foto donde están esos dos lotes de CDs. Tienes de plazo hasta el 9 de marzo entre todas las personas que le hayáis dado me gusta, el próximo jueves 12 haremos ese sorteo al final del programa, no al principio, si no no escucháis euskalmusica. Nueva no Claro, que nosotros continuamos, luego te lo volveremos a repetir y lo dicho que de, de Corronchi pues que decir, que ha afrontado un reto muy importante con el disco Symphonic Bilbo, la propuesta de tocar en la Astenagushia de Bilbo, nada más y nada menos con la Bilbao Orquesta Sinfónica, ha sido todo un reto para esta banda, canciones de Corronchi interpretadas, lo dicho por la Bilbao Orquesta Sinfónica en un concierto que pues eh, celebraron su décimo aniversario, con ese expreso repertorio de regalo canciones para todo el mundo un concierto que realizaron lo dicho el 20 de agosto del 2014 en plenas fiestas de bilboo vamos a escuchar si te parece dos de los temas que te puedes encontrar en ese álbum uruarte y el tema yosek Andrea Ari dos de los temas con el cual nos deleitaron con el cual nos hicieron bailar el día 20 de agosto como te comentaba anteriormente en plenas fiestas de bilbo más concretamente en el escenario Abando y iba luego lo grabaron y aquí está el resultado centro Más DVD Lo dicho Nos quedamos con ellos Nos quedamos con Corronchi Con los temas Urarte Y Josec Andreari Y están sonando en directo Corronchi y la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Juntos con motivo del décimo aniversario de Corronchi. Y en un escenario majestuoso como es el Aibando Ibarra. Y además en plenas fiestas de Bilbo en la Aste Nagusia del 2014. Ahora tienes la posibilidad de verlo a través de DVD o escucharlo a través de CD. Además un libreto con fotografías del evento y además en formato digipack lo tiene todo este disco recopilatorio con las 12 mejores canciones de la trayectoria musical de la banda corronchi y con el aliciente de la Vivao Orquesta Sinfónico A. Dos de los temas extraídos de este álbum, los temas Urarte y Josec André Ari. Bueno, pues ahí están, sonando todos los temas en directo. ¿Y qué te parece si ahora nos vamos hasta 1977? En ese año nacía nada más y nada menos que Zarama, que llegó ese icono musical del rock facturado en euskera en poco tiempo ahora regresan al panorama musical, pero antes hay que comentar que antes de llegar al LP Zarama pasó por dos tramos singeleros que auparon al grupo a lo más alto el single con los temas Naiko y Esquerralde se edita en 1982 y un año más tarde, en el 83, llegaría el single Saramaren Erdian Gasteisko Gawa que fueron acogidos con entusiasmo, lo que le arrimaran al disco titulado Indarres en 1984 el icono Sarama ya estaba funcionando, toda vez que se hable del rock en euskera después de toda esa trayectoria musical, ahora regresan al panorama musical con un EP de tres temas, se hace llamar el álbum Sin Este Siñá en el cual te puedes encontrar, como te comentaba anteriormente, tres temas la canción que da el título a este EP Sin, sin Este Siñá fue compuesta para el Ibilaldea de 1998 por Urresquieta Conexión y en la conexión estaban los Sarama que ahora la remaquean con el texto Que no vio la luz en su día Bring a little loving Que es un cover de los fulgurantes músicos Banda y Young Que entre otras cosas son los artífices De la producción de los primeros discos De AC DC Así que cuidadito porque este EP Como puedes comprobar tiene muchas cosas Por detrás Vamos a escuchar si te parece Dos de los tres temas incluidos en este EP El tema sin este sin ya, Y el tema John Johnny Depp Shucks. Hablamos del regreso de Sarama, aunque sea poquito, un EP de tres temas con estos dos grandes temas. ¿Qué recuerdos nos traen, eh? ¿Qué recuerdos nos traen? Esta formación charama cuando en 1977 daban el pistoletazo de salida Un montón de años en esto del panorama musical y ahora regresan con este EP de tres canciones, el álbum Sin este, sin ya Ahí está toncho a las guitarras a Xavier al bajo, Ernesto a la batería Roberta a la voz y Joseba a los teclados Editado bajo el sello discográfico Vagabiga Ahí está, ese Cash. mini LP Con tres temas Y ahora nos vamos con un poquito de punk rock Tal de bat Que así es como le han llamado Lo que es el nuevo trabajo para la formación de Iruña Leyotikan, comentarte Te hemos dicho anteriormente que para el décimo aniversario eh, Corronchi grabó un álbum en directo, pues ahora para el vigésimo aniversario, con motivo de ese vigésimo aniversario, el grupo Leiotica, pues grabó el pasado 11 de octubre un concierto en directo en el Gasteche de Bomberena de Tolosa, rodeado de... Incondicionales de fans Y de un auténtico directo Un álbum en el cual te puedes encontrar Nada más y nada menos que 31 canciones En lo que es el CD Y el concierto completo El concierto celebrado en el Gasteche de Bomberineá Por completo en formato DVD Estaban los clásicos Los clásicos como por ejemplo Enchun, eh, Asteburu Gustietan eh, Punk Rock El tema Esperanza Emen Esda Esera Lachen Bueno, estaban los clásicos de esta banda Incondicionales Interpretados por Gorka, Aitor, Titi y Pachi Que ahora nos dejan en formato digipack En CD y DVD Ese grandioso concierto Celebrando el vigésimo aniversario Punk rock tal de Soy Bat es el álbum Y nos quedamos con dos clásicos Gaur y el tema Idolo Ak Acá Gaur es usfera Ardina rusan zita Paska kasunas milta Mkaur arrazoinik ezpaa Milaka aitzakit de oso erresada. paskerik asko de Bomberenea en ese álbum vigésimo aniversario en riguroso directo grandes temas te puedes encontrar en este álbum los clásicos de Leiot grabados en el Gatteche de bombereña lo dicho con motivo del vigésimo aniversario de la banda ¿Y qué te parece si ahora nos vamos con Sartakoka? Nos vamos un poquito hasta tafalla ya que desde ahí nos llega Sartakoka, este grupo de Strixka, que presenta su segundo re... su segunda referencia Odol Berria, su nuevo disco que ha visto la luz en octubre del 2014 y que continúa con la senda iniciada con Kale Kumeak su primer trabajo lanzado en 2012. Tras estar tocando en... desde el 2008, habiendo superado ya la barrera de los 100 conciertos que les han llevado a lo largo y ancho de De la geografía de Náfarroa además pues de realizar a una fecha puntual en Vizcaya, Guipúzcoa y La Rioja Zartacoca pues ha visto incrementada su plantilla este mismo verano del 2014 con la entrada de Asier a cargo de los teclados, hay que comentar que Odol Berria ha sido grabado, mezclado y masterizado por Alberto Porres en los estudios K de Iruña entre julio y agosto del 2014, después de ese veranito saldría al mercado este nuevo larga duración, que por cierto ya tuvimos al otro lado del hilo telefónico a uno de los Componentes de la banda para que nos presentaría Este segundo trabajo discográfico Odol Berria, nos hablaría un poquito De la trayectoria musical de la banda De la banda de Tafaya, Sartacoca Vamos a escuchar dos de los temas, incluidos en ese Su álbum, nos vamos con los temas Galaita Siñak y La Lista Negra Cuidadito porque La Lista Negra es uno De los pedazo temas que tiene Este eh, grupo Sartacoca Se mete con toda la gente que quieren Y ahí le está, le está, le está bastante bien Gran trabajo el de Zartacuca Desde Tafaya Con dos temas Galaita e Siñak que como puedes comprobar Va dedicado a Íñigo Cavacas Aficionado del Atleti Que pues un echancha Le dio un pelotazo y pues se murió Y como bien sabrás, pues por un lado y por otro La casa todavía está sin barrer Y luego el tema La Lista Negra Que como puedes comprobar, como te he dicho anteriormente Se mete con todo el que pilla Buen trabajo discográfico Zartacocá desde Tafaya Con este álbum Odol Ferría Sintonía Berriozar y Recia, Sintonía 100.8 FM, Internet, Eguskiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Cada jueves contigo en riguroso directo de 6 a 7 y media de la tarde. Estamos nuevamente contigo, tanto el sábado como el domingo, en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde, salvo la semana que viene, que vamos a estar contigo 3 horitas, 180 minutos.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 facebook.com barra euskalmusica berriozari ratia y dar me gusta a la foto de los lotes de CDs y en este plazo hasta el lunes 9 de marzo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 Pues ya lo sabes, será el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde y hasta las 9, horario especial con los 150 programas del programa Euskal Música, un programa especial en el cual vamos a repasar todos los programas, no todos, pero sí parte, porque si no estaríamos hasta las 12 o hasta las 3 de la madrugada haciendo ese programa. Y comentarte algo importante, y es que si entras en la página de Euskal Música en Facebook, facebook.com barra Euskal Música, Berriozar y Ratia... Y le das a me gusta a la foto donde están los lotes de CDs Entrarás en el sorteo de esos dos lotes de CDs Que vamos a sortear Uno para cada persona, eh No los dos para ti Ya lo sabes, tienes de plazo hasta el 9 de marzo Y nosotros que continuamos Nos vamos ahora con el tercer trabajo discográfico de estudio Para la banda c Que ha sacado el doctorado en pachanga Y en el mestizaje musical Este nuevo disco se ha elaborado con mucho mimo Durante todo el 2013 Preparándolo en el local de ensayo Y grabado en los estudios IGAIN y Neurótica de la mano del de doctor Aricha Regi y Michael eh, Un disco en el cual pues te puedes encontrar grandes y buenos temas Como por ejemplo IRIBARRE EGIN y BELDURRAK BESAR KATUS Es lo dicho, el tercer trabajo discográfico de estudio para SEA ESOTIC Te quedé con betoa la risa de tu tu ganañona nada manidea a tener cosar tu berri muchuri bai tu muchuri Disqueso es ver komedia zurekin antes tu meugo rio ga difero tu dicho ain batzuk baña nire oea pero teco tu verta eguzkikiak Zigande luze batu aurretik eta geazta lagun ona Eguna gaizki hasi du Ames gaizo batean ardian jaiki Eukiko aldu honek kesan nairik bizitan bizitzn Zarenapian amet erdian. Hi Jununtasonik ilunearekin egingo dugu dantzan agianonela, egunen batean, es natzean hitalgoteak aspaldiko lagunak izango dira. historio guztiak dituzte birakurketa batetik gauzaunak eta bestetik bakarrik tragediak behabruak eta eren sugeak ez dira engaiztoak izan modu berean printzeak zein printzesak ez dira beti guapoenak Gauzoa azkartu du gaukoan, ezingo du inoz berriro kikildu Zalantzei ostipare bat eman, da gelitxu da lamardea guztu Barrura begiratzeko, bendurrak besakatzeko indadanak batu ditu gaukoan Ezingo du inorrek gelitxu Son ambos de los temas incluidos dentro de lo que es el tercer trabajo discográfico de estudio para esta banda, para C-SATIC. El álbum se hace llamar Ibuprofeno, lo que escuchamos los temas y Riva Regin, o este de Lurac, de Sarkatus. Banda compuesta por Bieru a la guitarra y a los coros Yulen a la guitarra y a los coros Unai al bajo y a los coros Bodhi a la batería Anton a la trompeta Manex al trombón Y Miquel y Javi a las voces principales 12 temas son los que te puedes encontrar Lo dicho, en este nuevo trabajo discográfico Para esta banda, para C.E. Shattik Ya onda, ya Eta la banda César Dek, que, que nos vamos a ir ahora mismito con un recopilatorio. Eta la banda César Dek, que nos vamos a ir ahora mismito con un recopilatorio. Nos vamos a ir con el recopilatorio Euskaras Visi Etaikasi Un recopilatorio en el cual te puedes encontrar 20 temas, están Leiotican con Iker Piedra Fita, está canivo con Aitor Gorosabel, está Johnny Waltrax, está por ejemplo Sorinioac Caloyan con Arich Lete de Cobra Están los Goma, están la formación de Biurrún, Leonor Mari chalar junto a Hitori Barreche de Lenda Caris Muertos Y por supuesto están Mareanitos Blay con el tema Herórico Nice y Vordura con el tema Eskuncha Irauli Son dos de los temas incluidos en este, lo dicho, recopilatorio titulado más concretamente Euskaras, Visi e Taikasi Targe joko zoroan dago Ererotasunaren kintant mozko zua Oroitza peak ren evolutzen ditun Bizkazarrekin bakera albairuan Galera iritztzen deizen bakoizean Lagun batzuen izati du poltsikoan Korozzore nolan guzti begia zorri ondarrengabea kalgaitzaia Ui za zure bakean bete nata zure baken. sete teko hau zakana etorri nerekin ho arte josek Pues nada, vamos a ir poniendo ya lo que es punto y final al programa de hoy de Uscal Música en Berriozar y Ratia en riguroso directo este jueves 5 de marzo del 2015 entre las 6 y las 7 y media de la tarde. Comentarte que también estamos tanto el sábado como el domingo en la misma franja horaria, pero eso sí, en repetición, sábado 7, domingo 8 de marzo buscar Música, cada semana compartiendo contigo todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Ría, en todos sus estilos musicales y ya que estamos hablando de todos sus estilos musicales Comentarte que este sábado, día 7 de marzo, a partir de las 5 y media de la tarde En el Auditorio de Berriozar Y por 10 euros estará la semifinal del Campeonato Navarro de Berzolaris Y comentarte también que el viernes el 20 de marzo a partir de las 12 de la noche, cuando salen las brujas, llegará la Corrica a Berriozar. Hemos escuchado la música de Sky Ketan, Emon, corronchi Sarama, Leyotikans, Sartakoka, Sei, Satek y nos hemos ido al recopilatorio Euskaras, Fisi, Eta y Kashi para escuchar temas de Marianitos Vlai o de esta formación que está sonando ahora mismito, volvrá con este escucha y Dauli. Regresamos dentro de siete días, eso sí, en un horario especial de 6 de la tarde a nueve de la noche para compartir contigo, solo contigo, 150 programas de Euskal Música en Berriozar y Ratia. Será un programa especial donde repasaremos toda la trayectoria de este programa desde los inicios hasta el jueves. Y también, como no, por supuesto... ...sorteamos esos dos lotes de CD's... ...tienes que entrar a nuestro Facebook... ...facebook.com... ...barra Euskal Musica Berriozari Ratia... ...y darle a la foto... ...donde están... ...esos lotes de CD's... ...entre todos me gusta... ...sortearemos esos dos lotes de CD's... programa especial programa 150 de Euskal Música, será el próximo jueves, será el próximo fin de semana con un horario especial de 6 a 9 Y nos vamos a despedir con un tema Un tema incluido dentro de lo que es El álbum debut para esta joven banda Odolaren Minchoa El álbum se hace llamar igualmente Que ellos, Odolaren Minchoa Lo que vamos a escuchar es el tema titulado Gawa, con él te decimos adiós Será hasta dentro de 7 días Agur y a disfrutar de lo que queda De semana y disfrutar de la próxima Semana Gokke nuke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 100.8 FM y en agusquiplaza.net Berrielsar y Ratia en el 100.8 de FM